uh, Buenas tardes, bienvenidos a ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada Estamos en vivo, en directo, haciéndote compañía desde Radio Panamericana Desde la provincia de Córdoba y para todo el mundo Y a lo largo de lo ancho del país y para todo el mundo www.radiopanamericana.wordpress.com www.radiopanamericana.wordpress.com Com. Estamos en vivo, en directo, han pasado un minuto de la hora 19... La temperatura 18 grados 7 décimas, misma sensación térmica, humedad 45%, presión atmosférica 1012.5 optopascales, los vientos corren del lado norte a 8 km por hora, por eso la sensación térmica es la misma y la visibilidad óptima, 10 km. Bueno. Antes de seguir con el programa... Quería eh, desearles muy feliz día a todos los padres que han pasado un día maravilloso y esplendoroso. En el día de ayer, 21 de junio de 2020, a pesar de la cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, distanciamiento social, han pasado un día maravilloso y esplendoroso. Así que saludos a todos los padres, a los padres de mis amigos, de mis compañeros, de mis colegas... Y de mis parientes cercanos y lejanos. Yo hace dos años que perdí a mi papá. Pero está contento, seguro desde el cielo, disfrutando el programa y pasándola bien. Así que viejo querido, Pedro se llamaba, le mando saludos. Y desde el más allá, desde el cielo, está mirando el programa, eh, disfrutándolo, escuchándolo y pasándola de la mejor forma posible. Pero no quiero hacer un programa lúgubre y melancólico. Y quiero que sea alegre y que los oyentes disfruten, pásenla lindo se diviertan y se entretengan, así que saludos a mi viejo que me está mirando desde el más allá, desde el cielo. Bueno, ahora sí comenzamos con el programa oficialmente, mi nombre es Fernando Gabriel Vidiquián en la operación técnica, musicalización, coordinación y puesta en el aire Matías, ahí levanta el pulgar diciendo que las cosas están saliendo bien y en óptimas, condiciones. Bueno, antes de empezar con la información, noticias, comentarios y novedades de ADN, a tercer novedades, quinto año, quinta temporada, día 95 de la cuarentena, edición lunes 22 de junio de 2020, Vamos a distendernos un poquito, a descontracturarnos, a poner en movimiento el esqueleto y a poner en movimiento el cuerpo. Y vamos a escuchar en esta primera y única hora temas de la franela. En esta oportunidad, hacer un puente. Así que vamos ya mismo con la música y luego al regreso la información, noticias, novedades y comentarios de ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Cuando quieras Mati, vamos con la música y luego continuamos aquí con más programa. ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada.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 Te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral, abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano oh, oh. La música seguimos con más ADN atardecer de novedades quinto año, quinta temporada, ahí escuchamos a la franela, y abrimos el programa con la cortina de inicio del grupo ABA Fernando, así que esa canción en honor a mi nombre, como yo me llamo Fernando Gabriel Vidiqian se llama Fernando y abrimos el programa con esa cortina de inicio Bueno, ahora sí comenzamos con toda la información a pleno. Coronavirus en Argentina. Ascienden a 1.111 los fallecidos y a 42.785 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 62 nuevos casos de coronavirus en un geriátrico porteño. Formosa informó dos nuevos contagios de coronavirus. Reunión. Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina y delegado, analizaron el caso Vicentín. Para Santiago Cafiero, a Vicentín le pasó el macrismo. Valdés, hay una Argentina... Marginal con mucho poder en los medios que quieren dividir. Empresas recuperadas piden la quiebra y expropiación de la cerealera. Cuarentena. Cafiero. Hay opciones para hacer más estricto el aislamiento, pero pidió no apresurarse. Fernández analizará este lunes con Kisilov, o sea hoy... Y Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, la situación de la pandemia y la epidemia en el país argentino. ANSES Esta semana empiezan a cobrar el ingreso familiar de emergencia IFE los beneficiarios que ya informaron una CBU. Cuarentena. Se reactiva la administración pública de manera parcial en Río Negro. La plata. Extienden el vencimiento del plazo de la oferta bonaerense hasta el 31 de julio. Celebración. Axel Kicillof, gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires, saludó a los padres bonaerenses en su día y aconsejó tomar todos los recaudos. Alta concurrencia en los cementerios que abrieron solo por el Día del Padre. Diego Maradona saludó a los padres en su día y recordó a Don Diego, fallecido en 2015. Las ventas del Día del Padre cayeron 42% afectadas por la cuarentena. Congreso. Diputado buscará retomar las sesiones virtuales para aprobar temas consensuados. Coronavirus. Pasé mi mejor noche, no tuve complicaciones, dijo Insaurralde. Coronavirus. Operativo sanitario en La Plata para el regreso a casa de repatriados a Paraguay. Mundo. China y España marcan las señales positivas, pero el virus y la pobreza siguen creciendo. Beijing puede hacer casi 250.000 test diarios y dice controlar el brote preocupación por los bajos resultados del programa de rastreo en nueva york españa levantó el estado de alarma y reabrió fronteras alemania descarta nueva cuarentena pese a 1300 casos en un matadero irán superó los 9600 muertos Y el gobierno prevé que la pandemia seguirá hasta 2022. Bueno, es un apresionamiento decir eso, no se sabe hasta cuándo va a seguir, cómo van a encontrar la cura, la vacuna y cómo van a seguir los procedimientos y los protocolos sanitarios correspondientes. El mundo supera los 460.000 muertos y la curva global sigue creciendo. Bueno, una verdad barbaridad, un, este coronavirus es realmente fatal y mortal y ha dejado miles de fallecidos en todo el mundo, en 47 naciones, en Europa, Asia, Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, América del Norte, América del Sur, Más precisamente República Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Centroamérica. Países como Honduras, Costa Rica, Puerto Rico eh, y eh, Astillas Holandesas y otros países más que ha dejado el coronavirus. Bien. 19 horas. 15 minutos, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Ahora vamos con otro tema musical de la franela, vos elegí el tema, Mati, el que más te guste, para agasajar a los oyentes y complacerlos con la mejor música desde la provincia de Córdoba, Radio Panamericana, estamos saliendo al aire por la frecuencia modulada. Ahora vamos a escuchar el tema musical. Y luego continuamos con más programas No te muevas que todavía hay mucho, mucho, mucho, mucho más Información, novedades, comentarios y noticias Vamos al tema musical y luego continuamos con el programa esperamos quedamos acá haciendo ADN, Atardecer de Novedades Quinto año, quinta temporada Después de la música, continuamos con más programas. Estamos en vivo y en directo haciendo ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Más noticias, información, novedades y comentarios. Pandemia. Brasil pasa la barrera de 50.000 muertes por coronavirus. Bolivia. Añez promulgó la ley y las elecciones se realizarán el 6 de septiembre. Bueno, vamos a ver qué pasa con el coronavirus y con todo esto. Y vamos a ver si se pueden llevar a cabo las elecciones en ese país. Y esta historia, la verdad, es conmovedora y muy eh, alegre. Día del Padre. El marplatense que cruzó el atlántico en velero lo celebró con su papá de 90 años. Bueno, desde Portugal hizo todo un cruce por ambos países, muchos países, hasta llegar a Mar del Plata y festejar con su viejo los 90 años de edad. Una noticia muy conmovedora, emocionante, emotiva y muy alegre para tenerla en cuenta, no olvidarla. Y la verdad, este hombre muy valiente y... Eh, eh, muy eh, especial por hacer lo que hizo, la travesía que hizo y cómo la llevó adelante en un velero. Le hicieron el hisopado de coronavirus y por suerte no lo tiene, así que pudo pasar el día con su padre y festejarlo de la mejor forma posible y de la manera más amena y cómoda posible. Entre Ríos, Hualeguaychú identificó a 13 víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, una época que no se tiene que volver a repetir, no tiene que volver a pasar, nunca más se tienen que escuchar estas historias y no tiene por qué volver a pasar y a ocurrir. Política, Neuquén. Memoria que regresa, historia de una carta enviada en 1978 y que fue revelada ahora. La carta, guardada 42 años en el archivo personal del fallecido ex gobernador neuquino Felipe Zapag, permitió ahora que los hijos de un militante montonero asesinado durante la última dictadura cívico-militar pudieran reconstruir parte de su... Historia familiar Bueno, otra cosa más que siguen pasando y se siguen abriendo heridas Y recordarlos de una manera muy especial y muy eh, acongogedora Si se puede decir de cierta forma y manera Reunión Funcionarios, empresarios y trabajadores buscan una salida al conflicto en Cresta Roja. Será en un encuentro que se llevará a cabo mañana en el que participarán el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuchs, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Pietro y la subsecretaria de Empleo bonaerense, Mónica Muscolino. Ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña en tiempos de pandemia, un balance sobre su actividad. Coronavirus, la Roque, sobre las movilizaciones, una imprudencia supina de muchos sectores. Santiago del Estero, el gobernador Zamora sigue internado pero fuera de peligro tras el accidente. Bueno, recordemos que tuvo un accidente el moto y se quebró eh, una, las costillas y eh, parte de eh, los huesos esqueléticos. Pero está en buen estado y evoluciona favorablemente. Granos. Cuatro empresas internacionales explican el 50% de las exportaciones de granos del país. El revelamiento realizado en bases a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reflejó que las compañías COFCO, CARGIL, ADM y BUNGE de capitales internacionales fueron las responsables de concretar el 48% de los envíos de un total de 97,5 millones de toneladas De granos, legumbres, harinas y aceites vegetales pertenecientes a la campaña 2018-2019 Y la última, antes de cerrar e ir a la tanda correspondiente De la emisora Radio Panamericana y con un tema musical de la franela Durante la cuarentena, Aluar, Luar Grupo Financiero Valores y Ternium Las acciones que más subieron, las acompañan en el ranking Las acciones de la productora de hidrocarburos, sacimientos petrolíficos fiscales, IPF con un incremento de 106% en el holding. Grupo Financiero Galicia, con un avance de 83%. Y Banco Francés, con una ganancia de 83%. Bueno, ahora vamos a seguir con más información, noticias, novedades y comentarios en... ADN eh, Atardecer de novedades Quinto año, quinta temporada Pero ahora vamos a escuchar un tema más de la franela Y luego vamos a la tanda correspondiente de la emisora de Radio Panamericana Para entrar en la segunda y última media hora de programa Una hora de 19 a 20 horas todos los lunes y jueves Así que vamos entonces cuando quieras Matis Dale para adelante, ponele primera Que nosotros seguimos aquí haciendo el programa Tanquila veces solado, quiero que sepa que cuido esta casa, le pongo la tripa también la terraza. Tranquilo chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Soy corazón, espalda y pierna. Y la raíz Te cuido en el barro, quiero que sepas que mi alma está lista Yo voy a ser para siempre tu pista Tranquilo chango, no hay nadie perfecto Todo se arregla con algo de afecto Voy a cuidar que nunca te me pierdas Corazón, espalda y pierna Entramos a la segunda y última media hora de programa, 19 horas 32 minutos, la temperatura sigue siendo de 18 grados 7 décimas, misma sensación térmica, humedad 45%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales. Edición lunes 22 de junio de 2020. Estamos haciendo ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Bien amigos, amigos, y quería recordarles que el sábado 20 de junio fue el día de la bandera. Un día patriótico, histórico, para recordar al general Manuel Belegrano a los 200 años de su muerte. Eh, si hoy estaría vivo las cosas que diría, las cosas que hablaría y todo lo que pondría en orden y... Eh estaría diciendo el general Manuel Belegrano así quería recordar el sábado 20 de eh, junio de 2020 fue el día de la bandera y se recordó en todos lados con eh, pequeños actos virtuales tecnológicos y eh, el presidente Alberto Fernández no estuvo presente en Rosario donde se hace el principal acto al día de la bandera, ahora se rodilla la Larreta, jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires tampoco estuvo pero bueno eh, son cosas que pasan, cosas de la vida el coronavirus que afecta esta pandemia que es mortal y letal y afecta a todos Bueno, ahora vamos a escuchar un tema más de La Franela, un tema lindo ponelo Mati eh, eh, que sea hermoso y muy eh, musical Y luego continuamos con más programa ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Veneno que quema adentro, me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oye, oh, oh, oh, oh. ah, ah, ah. Tan triste, cuando estoy despierto, nunca hay machine, vivir así la noche larga cae sobre mí y amanece helado, mi corazón no puedo mentirle más te larga cae sobre mi y amanece el lado mi corazón no puedo mentirle más nunca más ven ah. oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. lo que me mata de esta soledad Asistencia. Efecto Ingreso Familiar de Emergencia 2. IFE. Por pedido de ANSES, más de un millón de personas buscarán abrir una cuenta. Garrafas. El gobierno y e yacimientos petrolíficos fiscales IPF amplían la red de distribución de la garrafa a precio regulado. Informe. El 80% de las inmobiliarias no concretó operaciones durante mayo. Bueno, un verdadero desplome para ese sector. COVID-19. Impulsa en registro nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. El diputado rionegrino Martín Soria, frente de todos, presentó un proyecto que impulsa la creación de un registro nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus con el objetivo de promover, controlar, sistematizar y facilitar la donación voluntaria y gratuita. Medicamentos. Piden a médicos, farmacéuticos y pacientes un uso responsable de los antibióticos. Lo solicitó el Ministerio de Salud al celebrarse el Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos. Bueno, hoy lunes 22 de junio de 2020. Se celebra ese día. Más noticias. Pandemia, la dexametasona, una esperanza para pacientes graves de coronavirus. Aislamiento, ¿cómo es la nueva manera de viajar en transporte público? Bueno, se sabe que ahora es para trabajadores esenciales únicamente y rige para toda capital federal, ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincias como Córdoba, Chaco, Río Negro, Chubut y otras provincias de eh, todo territorio nacional y provincial. Pandemia. Conicet trabaja en un gel que desactive el coronavirus de ropa, paredes y pupitres. Justicia. Las hermanas del comerciante asesinado en Santa Cruz piden pena máxima para los acusados. Vicente Maillo fue asesinado en 2017 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos. Los acusados son su esposa, sus dos hijastros y otro hombre a quien se sospecha contrataron para matarlo para quedarse con la herencia. Bueno, la verdad un caso aberrante y que lo haya hecho la familia todavía causa más indignación y eh, conmoción. Fluencio Varela Lo matan a golpes cuando pasó a buscar a su hija para festejar el Día del Padre. Bueno, un hecho que se sintió el sábado en las últimas horas de la noche y indigna y es un hecho realmente horroroso. Lomas de Zamora. Detienen al séptimo de los ocho presos que escaparon de la comisaría de Lavallol. Inseguridad. Evitó... Un robo escondiéndose en el cuarto blindado de su casa. Bueno, las cosas que hace la gente para que no pasen este tipo de hechos delictivos y de delincuentes asesinos. Pandemia. Alerta en Uruguay por un brote de coronavirus en el departamento 33. El hospital estatal departamental... Adoptará a partir de, de, de eh, hoy un plan de contingencia que incluirá la reducción de las consultas presenciales y la reprogramación de las cirugías con pérdida para las oncológicas y las urgentes, informó su director, Marco Suárez. Pandemia El gobierno de Chile admitió que no hizo tan bien las cosas frente al coronavirus. Probablemente no lo hemos hecho tan bien en transabilidad y aislamiento, reflexionó Carla Kubliar, secretaria general de gobierno. Chile registra 4.075 decesos, pero si se suman los casos sin confirmar, por test PCR, el total de muertes sería de 7.144. Bueno, después de Brasil sigue Chile, está Argentina en tercer lugar con 1.000 muertos y luego le sigue Costa Rica. Una verdadera barbaridad y esta pandemia se está cobrando vidas y víctimas, Fatales Y las últimas dos antes de ir a la música. Latinoamérica, Ecuador. Advierten que el gobierno ecuatoriano busca proscribir al partido de Correa. El partido justicialista de Argentina advirtió este domingo que el gobierno de Ecuador busca proscribir la participación de Fuerza Compromiso Social en el Frente Electoral del ex Presidente Rafael Correa en las elecciones de ese país y a esa maniobra de antidemocrática. Coronavirus Perú superó la barrera de los 8.000 muertos, incluido un alcalde. Además, con 254.936 contagios, se ubica por encima de España e Italia en ese rubro. Pese a este panorama, hoy reabrirán los centros comerciales, excepto en los departamentos Arequipa, Huánuco, Ica, La Libertad y San Martín y en tres provincias de más. Bueno, una verdadera barbaridad, un hecho irrelevante y eh, relevante, perdón, que tiene trascendencia a nivel mundial y latino. Ahora vamos a otro tema musical de la franela, un lindo tema, Mati lo va a elegir con todo el amor y cariño que hace por esta radio como operador técnico. Antes que nada le quería agradecer a Juan, la dirección general de la emisora, por dejarme hacer el programa de forma libre y sin censura alguna, como no se ve en algunos medios de comunicación radiales y televisivos y gráficos. Hoy eso sigue sucediendo, así que Juan te agradezco, muchas gracias por dejarme hacer el programa y dejarme manejarme libremente y sin censura alguna. Y a Mati en la operación técnica que está haciendo un excelente trabajo y una excelente labor técnico. Bueno, ahora sí vamos con la música Le ponemos un poco de sonido A esta tarde de Lunes 22 de junio Del año 2020 Estamos el lunes 22 de junio Del año 2020 Vamos con la música Y luego continuamos con más programa Vamos nomás, ADN Atardecer de novedades Quinto año, quinta temporada Cuando te... que el sol juega para mí y me dormí como una flor adiós me free y despertar de mañana Gal le otras mes de perfumar algo aprendí y como una flor vos haces todo bien siempre empezar Colombia se une a un ensayo clínico de la OMS sobre el tratamiento contra el coronavirus. Santo Domingo. Se aceleran los contagios en Dominicana a dos semanas de las elecciones generales. Bueno, no hay que pensar mucho en política, sino en prevenciones sanitarias y protocolos de emergencia y luego pensar en política y en todo lo que se refiere a eso. México. Encuentran tres fosas clandestinas con 75 bolsas con restos humanos. Un capo narco prometió más violencia tras la detención de familiares suyos. Bueno, un verdadero hecho que nos deja helados y con la boca abierta. Coronavirus. Rusia ya suma más de 580.000 contagios y 8.100 muertes. Con 584.680 afectados y 8.111 muertos... El país se consolida como el tercero con más casos en el planeta, detrás de Estados Unidos y Brasil. Bueno, lo que te contaba hace unos segunditos, nada más. Francia coronavirus. Multitudinaria asistencia a un evento musical en París hace temer un rebrote. Legalmente están prohibidas las concentraciones de más de 10 personas para evitar contagios. Pero el Ayuntamiento de París autorizó este evento musical la 39a edición de la fiesta de la música. Bueno, pero hay que tomar precauciones, recaudos y todo lo necesario para que no pueda afectar y no vuelva el coronavirus COVID-19. Coronavirus. Con nuevo récord diario, India sobrepasó la barrera de los 400.000 contagios. Coronavirus. España levantó el estado de alarma y reabrió fronteras. Reino Unido La policía británica calificó de ataque terrorista a un acuchillamiento con tres muertos. Deportes Fútbol Cafiero dijo que postura de Marcelo Gallardo está en línea con el gobierno. Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la nación, sostuvo ayer que la posición del director técnico de River, Marcelo Gallardo, asoma en línea con el gobierno en relación a la vuelta a las prácticas para los jugadores del fútbol argentino. Fútbol Internacional. Funes Mori está recuperado de coronavirus y vuelve a prácticas en Monterrey. Así, el exdelantero de River volverá mañana a desplegar ejercicios físicos y tácticos en Rayados que también tienen sus filas a los argentinos Nicolás Sánchez, Matías Graneviter y Maximiliano Mesa. La Liga. Real Madrid le ganó a Real Sociedad y alcanzó a Barcelona en la punta. Premier League. Liverpool igualó en el Clásico ante Bertón y postergó su si festejo. Fútbol italiano. Lautaro Martínez volvió al gol en el triunfo de Inter ante San Pondoria. A 50 años del fin del Mundial 1970 Últimas 4 noticias Vemos si tenemos tiempo para una última música o hacemos el cierre Fútbol Internacional A 50 años de la gesta de Brasil Tricampeón Mundial en México 1970 A 50 años Jairzinho El Brasil del 70 fue el último campeón del Fútbol Arte. Copa del Mundo 1970. La conquista de los Jules, Rimet, fue la principal propaganda de la dictadura de Brasil. Bueno, detrás del fútbol se escondían otras cosas y no se salían a la verdad. El potro cordobés. Hace 20 años moría Rodrigo, el embajador del cuarteto. Bueno, y para irnos eh, hoy en vez de Cacho Castaña, la cortina de cierre va a ser con Rodrigo, soy cordobés. Para animar a la provincia de Córdoba y a Huerta Grande, vamos a escuchar ese tema, ese clásico. Del potro cordobés. Bueno. Ahora vamos a saluditos y eh, el final del programa quería saludar a mi familia a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano mayor Carlos y a mi sobrino Lucas que están en nivel secundario que si Dios quiere en agosto o en septiembre volverán a las aulas de clases. Bueno, y hasta aquí hemos llegado Nos reencontramos el jueves A las 19 horas en punto Para hacer ADN Atardecer de novedades Quinto año, quinta temporada Muchas gracias de todo corazón A todos los oyentes que nos escriben Hay muchos mensajes Les voy a leer el jueves Si Dios quiere eh, que nos agradecen Están agradecidos Les agradezco de todo corazón Así que hasta aquí hemos llegado Pórtense bien, no hagan lío, como dice el Papa Francisco, eh, eh, la lindo, que tengan buena jornada laboral, los que tengan que trabajar y los que terminen la jornada vuelvan a casa tranquilo y en tranquilidad y paz, eh, eh, quédense en casa los que pueden para vencer a este coronavirus 2020, esta enfermedad tan letal y fatal. Así que nada más para decirles Saludarlos y ahora lo dejamos Con el tema de cierre Hoy hacemos una excepción Soy cordobés del Potro Rodríguez A 20 años de su muerte Así que muchas gracias por todo Hasta el jueves a las 19 horas En vivo y en directo Mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquiá Nada más para decirles que muchas gracias De todo corazón Les agradezco y Nos estamos escuchando, reencontrando el jueves eh, 25 de junio de 2020 muchas gracias de todo corazón les agradezco a todos chau chau chau chau y chau el potro rodrigo soy cordobés suena la música cortina de cierre hoy excepción así que nos vamos chau chau y chau el potro rodrigo soy cordobés Se contar con muchísima emoción, con veneración mi canto. y acordeón, así toca le honor, ritmo de cuarentazo. Que viva Darne, los torno Roland y cuarteto de oro. Le tiro música, alegría, pues tal soy de la universidad, de la alegría y el cantón. Le tiro música, alegría, pues tal soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Todo es que usted vive en la Córdoba y lo tomo sin solá porque si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, siento tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fervor de la vida, bailar así para. Soy cordobés. Sin para, fue Córdoba y ando sin documento porque lleva el acento. De Córdoba capital. con esta bendición que en la sangre llevamos es como lañota tuga del mejor es nuestro rock and roll y do la, la tra voz se para el lujo porque hay que descansar de todo lo que bailamos y el martes encaravanado otra vez hay que lustrar los pepes porque al lado nos vamos y el martes encaravanado otra vez hay que lustrar los pepes porque al lado nos vamos O si la porque así pega más, pega más, pega colores y gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy canta cómodo, la gloria, buen jardín espinosa, talleres tú lo ves. Y si quieres que te llevo para el verdi, donde están los celestes. Mi pirata cordobés. Tu parte de amor. De la ciudad, de las mujeres más finas, del perné de la birra barrelada sin para. Soy córdobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Me respetré la cola y no tomo sin sola, pega más, pega más, pega más, soy coloque, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar de la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferme de la berra, madrugada sin par, soy cordobés y amo sin documento, porque llevo el acento, el acento. Llevo como una marca registrada De... De Córdoba Capita ¡Oh! El orgullo de ser Córdoba y cuartelero